miércoles 3 de febrero. Pero otra parte cayó en tierra y creció y dio buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz fuerte: Los que tienen oído, oigan. Lucas 8 versículo 8. La parábola del sembrador es una de las más conocidas, pero siempre actual sobre lo que Jesús decía. Las semillas, o sea, la palabra de Dios, caen sobre distintas condiciones del terreno. Las que caen junto al camino están expuestas a ser pisoteadas por las personas a las que no les interesa el Evangelio y muy pronto serán olvidadas. A las que caen sobre piedras les faltas condiciones para germinar. Así también la palabra de Dios no puede hacer efecto en corazones duros. Las que caen sobre espinos son como si quisiéramos Difundir la palabra de Dios en un concierto de rock, habría alguno que la escucharía, pero la mayoría prefiere cantar y gritar al compás del rock. Lo último, por último tenemos las semillas que cayeron en tierra fértil, significa que hay que trabajar primero, arar, desmalezar, abonar, sería como cuando vamos al culto. La parte litúrgica, las canciones, oraciones nos preparan para escuchar la palabra de Dios en el sermón, por eso... Son importantes las reuniones, los estudios bíblicos, participar en los encuentros que se realizan en la congregación y la iglesia. Es así como se prepara un terreno fértil a la palabra de Dios y no solamente escucharla, sino también ponerla en práctica. Dice el canto y fe número 150. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor en un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame Señor a hacer tu voluntad. Una reflexión de José Benninger para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.